Hoy una expresión muy interesante del español. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net. Hoy vas a aprender español con una expresión que utilizamos en español, sin prisa pero sin pausa. Esta expresión es fácil de entender, pero tiene algunas connotaciones culturales Interesantes sobre los españoles y sobre los hispanohablantes en general. Hemos creado esta lección por un mensaje que Tolunay envió por correo electrónico. En su mensaje envió varias peticiones de expresiones como esta: Palabras que forman la expresión sin prisa pero sin pausa. La primera palabra de la expresión sin prisa pero sin pausa es. sin. ¿Qué significa sin? La palabra sin es una preposición que significa que algo no está o que falta. Por ejemplo, si te digo he bebido una cerveza sin alcohol, quiero decir que he bebido una cerveza que no tiene alcohol. Fácil, ¿verdad? La siguiente palabra de la expresión sin prisa pero sin pausa es prisa. ¿Qué significa prisa? La prisa es lo que tienes cuando necesitas hacer algo de forma urgente. Cuando tienes prisa, tienes que hacer las cosas rápido, sin dejar pasar el tiempo. Hoy en día, especialmente en las ciudades grandes, hay mucha gente que siempre tiene prisa. Tienen prisa por llegar al trabajo. Tienen prisa por volver a casa, tienen prisa por comprar en la tienda y tienen prisa por cualquier otra actividad. Los seres humanos generalmente tenemos prisa cuando tenemos poco tiempo disponible para hacer algo o ir a algún sitio. Ya tenemos las dos primeras palabras de la expresión, sin prisa. Vamos con la tercera. La tercera palabra de la expresión sin prisa pero sin pausa es PERO. ¿Qué es PERO? La palabra PERO es una conjunción adversativa. ¡Vaya palabritas! <risa> una conjunción es una palabra que se utiliza para unir dos o más ideas. Una palabra que se usa para coordinar dos frases. Hay varios tipos de conjunciones. Uno de estos tipos es la conjunción adversativa. Las conjunciones adversativas, como pero, se utilizan cuando quieres unir dos frases. La segunda frase tiene un significado que se enfrenta a la primera. Por ejemplo, tengo dinero para comprar el coche, pero no quiero comprarlo. La segunda frase se opone a la primera. La siguiente palabra de la expresión sin prisa pero sin pausa es, otra vez, sin. Ya te he explicado qué significa sin, así que no es necesario volver a hacerlo. Sin es una preposición que indica que no hay algo, que algo falta. La última palabra de la expresión es pausa. ¿Qué es una pausa? Es muy sencilla. Una pausa es eh, un periodo de tiempo en el que se interrumpe una actividad, un periodo de tiempo en el que dejas de hacer algo. Por ejemplo, muchos trabajadores en España tienen la pausa para el desayuno. La pausa para el desayuno es un periodo de tiempo, generalmente de 15 a 20 minutos. Durante este tiempo, Los empleados dejan de trabajar para comer algo, beber café y hablar un poco. Por eso es una pausa, porque se interrumpe el trabajo. Si estás escuchando esta lección, el reproductor de audio tiene un botón para detener el sonido. Este botón se llama Botón de Pausa. Puedes usarlo si necesitas ir al baño, contestar a una llamada de teléfono. O hacer mmm, cualquier otra cosa. Después puedes continuar. Eso es hacer una pausa. Vamos al significado de la expresión sin prisa, pero sin pausa. Significado de la expresión sin prisa, pero sin pausa. Bien, ¿qué significa sin prisa, pero sin pausa? Aunque no lo creas, ya he hablado de esto antes. Si sigues el podcast desde el principio, Seguro que has escuchado las lecciones en las que hablo de consejos, trucos y técnicas en las que hablo de cómo aprender español o cualquier otro idioma. ¿Recuerdas la cuarta técnica para aprender español? Era la constancia. De vez en cuando te digo que es muy importante tener constancia para aprender español o cualquier otro idioma. La constancia… es hacer algo de forma habitual, todos los días o casi todos los días. No importa lo que ocurra, haces algo todos los días, de forma mmm, rutinaria. Muchas veces te digo que mmm, usar la repetición con estas lecciones de español o con otras permite que memorices correctamente el contenido. Pues bien, La constancia sirve para que tu memoria guarde la información a largo plazo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la expresión sin prisa pero sin pausa está muy relacionada con esto. Sin prisa pero sin pausa es una frase que se usa como recomendación. Cuando alguien te dice sin prisa pero sin pausa. Significa que debes hacer algo despacio, de forma lenta, pero sin parar, de forma constante. La expresión se usa para decir que, para hacer algo bien, tienes que hacerlo de forma lenta, despacio. Pero, además, debes hacerlo sin parar, usando la constancia, de forma continua. como te decía, se usa esta expresión como recomendación. A veces eh, ves que alguien está haciendo algo demasiado rápido, con mucha prisa. Si tienes eh, experiencia haciendo eso y la otra persona no, probablemente sepas que lo hará mal, que el resultado será malo por hacerlo demasiado rápido. Si esa persona hace algo demasiado rápido, el resultado probablemente será malo y tendrá que empezar de nuevo. Entonces, tú le puedes decir sin prisa, pero sin pausa. Quieres decir que lo haga despacio, pero sin parar, avanzando lentamente, pero de forma segura. Ahora te explicaré algunos ejemplos en contexto. Antes de contarte la historia, te recuerdo que en SpanishPodcast.net puedes conseguir los audiobooks, para aprender español. Tenemos varios. Por ejemplo, puedes descargar el pack de diálogos. Este pack te permite aprender español escuchando y practicando con conversaciones cotidianas de los españoles. El pack incluye los diálogos, los archivos mp3, lecciones en las que te explicamos todo lo que decimos en los diálogos y archivos para que practiques hablando. En el pack también hay una guía de aprendizaje Para que consigas el máximo rendimiento, también puedes conseguir el aprendizaje descomplicado. Este audiobook en español te permitirá aprender español mientras aprendes trucos, técnicas y consejos sobre el aprendizaje. Podrás mejorar tu aprendizaje del español y de cualquier otra cosa que aprendas. El audiobook está en formato PDF, libro electrónico e incluye todos los archivos MP3. Y, por supuesto, también puedes descargar los audiobooks con las lecciones del podcast. Estos audiobooks te permiten descargar las lecciones del podcast en formato PDF, MP3 y libro electrónico para poder usarlas, aunque no tengas conexión a internet y en cualquier dispositivo. Para descargarlos solo tienes que ir a SpanishPodcast.net y pulsar el menú audiobooks. Allí tienes más información sobre ellos. Ahora sí, te voy a contar una historia para aprender la expresión sin prisa, pero sin pausa, en contexto. Sin prisa, pero sin pausa, en contexto. Te voy a contar una pequeña historia personal. Es una historia un poco larga, pero seguro que te ayuda a practicar usando la imitación. Es algo que me ocurrió hace bastantes años. Concretamente en el año... 1998. En aquel año yo estaba estudiando en el instituto. Aquel año mi instituto organizó un viaje para los estudiantes bastante interesante. Se trataba de ir a la montaña, a una estación de esquí. El viaje consistía en ir durante una semana a la estación de esquí para aprender a esquiar. Esquiar es eh, deslizarte por la nieve utilizando unas tablas especiales que se ponen en los pies. El viaje costaba 15.000 pesetas. Son unos 90 euros. El viaje incluía el hotel durante una semana, la comida, clases para aprender a esquiar, el alquiler del equipo y el acceso a la estación de esquí. Era un chollo. ¡Ja, <risa> Un chollo quiere decir que era muy barato. Era un viaje especial para estudiantes. El gobierno te daba una beca para pagar parte del viaje. Por eso era tan barato. Un amigo y yo decidimos hacer ese viaje. La verdad es que lo pasamos muy bien y fue una experiencia muy interesante, porque nunca habíamos esquiado. El primer día, subimos a la estación de esquí. Allí, un profesor de esquí nos dio la primera clase. Básicamente, consistía en aprender a no caer al suelo. <ríe> si te gusta esquiar te parecerá bastante gracioso, pero para alguien que no lo ha hecho nunca, no caer al suelo es difícil. <ríe> Aquel día también aprendimos cómo girar y cómo parar. Las cosas más básicas. Practicábamos con el profesor en una pequeña pista para aprendices. Mi amigo y yo aprendimos bastante rápido y nos animamos bastante. Ya sabes, con esta edad, teníamos 17 años, te sientes muy valiente, crees que eres capaz de cualquier cosa y no eres capaz de ver El peligro. <risa> bueno, el caso es que el primer día, después de la clase, decidimos ir a una de las pistas de dificultad media. Claro, dificultad media para las personas que saben esquiar. Mi amigo y yo nos lanzamos de forma valiente para practicar lo que nos había enseñado el profesor. La velocidad fue aumentando, las curvas eran bastante más difíciles, el terreno era irregular... Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. <risa> nos caímos y nos dimos un golpe tremendo. Dio la casualidad de que el profesor estaba bajando por aquella pista y nos vio en el suelo. Se acercó para ver si estábamos bien y nos dijo... Sin prisa, pero sin pausa. Quería decir que no debíamos avanzar tanto, que debíamos practicar, pero más despacio. Practicar en zonas más fáciles primero. Practicar de forma constante, sin avanzar tan rápido. Un buen consejo. <risa> Así que nos fuimos a las zonas más fáciles para practicar sin prisa, pero sin pausa. avanzando despacio, pero de forma segura. Sin duda aprendimos una buena lección, pero bueno, son cosas de esa edad. Cuando tienes esa edad sueles hacer cosas como esta. Voy a contarte otra historia, más pequeña, para que escuches la expresión en otro contexto. Imagina que empiezas a trabajar en una empresa. Vas a trabajar fabricando piezas para coches. el primer día te explican lo que tienes que hacer. Al principio vas despacio porque todavía no tienes habilidad. Sin embargo, observas a tus compañeros. Todos van muy rápido, haciendo el trabajo a un ritmo muy alto. Tú quieres causar una buena impresión en la empresa, así que intentas hacer tu trabajo más rápido. intentas trabajar al mismo ritmo que tus compañeros. Sin embargo, no puedes hacerlo bien. Son piezas de precisión y se necesita más práctica y experiencia para poder hacer el trabajo con rapidez. Tu jefe te ve y te dice «sin prisa, pero sin pausa». Quiere decir que debes trabajar más despacio, pero sin parar. Es decir, No le importa si haces el trabajo más despacio, pero quiere que lo hagas bien. Conseguirás habilidad y velocidad con la práctica. Practicar la pronunciación. Esta expresión siempre se utiliza igual. No hace falta conjugarla. Así que hoy solo vamos a practicar la pronunciación. Repite la frase después de mí. La repetiré tres veces. Vamos allá. Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Con el español. Cuando estudias español, cualquier otro idioma o cualquier otra cosa, es recomendable estudiar sin prisa, pero sin pausa. Es decir, a veces es mejor no avanzar mucho, pero avanzar bien, con calidad. Por ejemplo, estás usando este podcast para aprender español. ¿Cómo puedes aprender mejor? Imagina que una persona escucha diez episodios del podcast todos los días, uno detrás de otro. avanzando en las lecciones sin parar. Imagina que otra persona escucha un episodio al día. Esta persona, en lugar de avanzar tanto, usa la repetición, usa la imitación y vuelve a escuchar ese episodio varias veces durante la semana. La primera persona está avanzando muy rápido, pero… ¿está avanzando bien? ¿Conseguirá memorizar a largo plazo los contenidos? está practicando correctamente, yo le diría a esta persona sin prisa pero sin pausa. Quiero decir que es mejor avanzar poco, pero bien. La segunda persona está avanzando más despacio, pero está memorizando el contenido a largo plazo, memorizando de forma sólida el contenido para poder usarlo de forma automática cuando sea necesario. esta persona está avanzando sin prisa pero sin pausa. A largo plazo aprenderá español mucho mejor que la primera. Y hasta aquí el episodio. Espero que te haya gustado la historia y que hayas aprendido a utilizar la expresión sin prisa pero sin pausa. Ya sabes, usa la repetición, usa la imitación y sé constante. Aprenderás muy bien de esta forma. Si tienes dudas o quieres hacer alguna pregunta, ya sabes que puedes escribir un email. Intentaré responder lo antes posible. Y si eres miembro, ya sabes que puedes usar el foro privado de la comunidad. Ahora que termina el episodio, echa un vistazo a los audiobooks de SpanishPodcast.net. Te ayudarán a aprender español y a nosotros nos ayudan a seguir creando lecciones en el podcast